La retroalimentación. La retroalimentación es una actividad que puede convertirse en una herramienta de mejora sumamente importante, incluso en una ventaja competitiva. Sin embargo, el uso ha sido olvidado por muchas organizaciones, sino tras ya tergiversado su verdadero propósito debido a que le han dado mal uso. El sentido original de la retroalimentación es de la retroalimentación es compartir con una persona o un grupo de ellas las sugerencias, preocupaciones y observaciones identificadas en algún acto proceso con el fin de mejorar su funcionamiento. Es por ello que el también llamado feedback es excelente para eliminar errores, fallas y vicios de los equipos de trabajo, las personas y organizaciones enteras. Por otra parte, existen empresas que sí practican la retroalimentación, pero el uso incorrecto de este instrumento de comunicación hace que pierda su efectividad y con ello la posibilidad de convertirse en verdaderas organizaciones inteligentes, en las que el aprendizaje constante les permita desarrollar mejores ejecuciones, reducir costos, incrementar la efectividad, innovar, desarrollar equipo de alto desempeño, etc. Es muy fácil identificar si en nuestra organización existen Ya se ha desvirtuado el sentido original de la retroinformación. Por ejemplo, si cuando se comunica que habrá una reunión para dar retroalimentación, lo que se piensa automáticamente son cuestiones negativas. Entonces vamos por mal camino. Por pensar negativamente, me refiero al siguiente tipo de asociaciones mentales respecto a la retroalimentación. Me van a llamar la atención. Solo van a criticar mi trabajo y desempeño. Llegó el momento de torturas y reclamos. Es el tiempo de venganza. Tendré que escuchar los consejos de papá o del señor perfecto, etcétera Es una pena que un proceso que puede ser tan enriquecedor y de gran ayuda para generar aprendizaje y mejorar la productividad se convierte en un dolor de cabeza o un espacio para desagravios o criticar el desempeño de alguien más. Sin embargo, no todo está perdido. Podemos recuperar el verdadero sentido de la retroalimentación y con ello las ventajas que puede traer a nuestra persona, equipo de trabajo o a la organización entera. Dar retroformación debe ser un proceso frecuente. Recordemos que el propósito central es generar aprendizaje y mejoras. Tristemente, algunas organizaciones solo tienen sesiones de retroalimentación cada seis meses o en la evaluación anual de desempeño. Retroalimentar debe ser algo sistematizado o establecido como norma. Es importante incluir la sesión de retroinformación como parte del formal de todo proceso. En proyectos cortos, lo recomendable es hacerlo una vez terminados los mismos. En procesos de mayor duración, conviene programar varias sesiones. Así se pueden ir corrigiendo los errores y capitalizando los aciertos a lo largo del camino. La retroalimentación es un debate. Este es un punto que por lo general se olvida y convierte a las sesiones de retroinformación en verdaderas batallas de argumentos. Cuando alguien nos da retroalimentación, lo único que debemos hacer es escuchar, anotar y decidir qué vamos a tomar para nuestro crecimiento y qué ideas vamos a desechar. Estas sesiones no son para dar explicaciones o justificarnos. Las sesiones de trabajo y de análisis son para discutir los puntos, las de retroalimentación no. Cuando damos retroinformación debemos basarnos en hechos. Para mantener la objetividad requerimos describir lo que sucedió, no nuestras interpretaciones y opiniones sobre ello. Verifique antes de hablar si está respaldándose en suposiciones o en acontecimientos comprobables. Recordemos que las personas opinamos con base en nuestras interpretaciones y perdemos objetividad. Para evitar esto debemos comentar los hechos. La manera más sencilla de hacerlo es a través de describir lo que sucedió y citar ejemplos específicos. El proceso ideal es cara a cara. Aunque ahora la tecnología nos permite tener sesiones a distancia, lo idóneo es tener estas reuniones en persona para compartir la información mirando a la otra persona a los ojos. Un error común es hablar viendo al techo, el piso, las ventanas, etcétera Eso rompe la confianza y disminuye la efectividad del proceso. Si lo va a realizar a distancia, es recomendable utilizar el sistema de video para ver al otro y no solamente el de audio. Demos retroalimentación sobre cosas que la otra persona puede cambiar. La idea es generar aprendizaje y mejoras. Por lo mismo, el enfoque de la conversación debe girar sobre situaciones en las que la persona aludida tenga posibilidades de modificar. Debe darse... Sobre quienes están presentes. Aunque esto es obvio, algunas personas confunden retroalimentar con hablar de los ausentes. Esto no es retroformación, es chisme. ¿Puede alguien cambiar sus acciones sobre algo que no le han comentado? La retroalimentación debe darse a la persona involucrada. Debe ser oportuna. Esto significa que no debemos permitir que pase mucho tiempo para compartirla. De nada servirá dar retro sobre algo que sucedió hace dos meses. Debe hacerse de inmediato para que todos tengan en mente lo citado y puedan corregir rápidamente. Necesitamos hacerlo con la intención de ayudar, no de castigar. Antes de dar una retroalimentación, debemos anotar en una hoja los puntos que abordaremos, identificar los hechos que citaremos y verificar que nuestra intención no sea ridiculizar, vengarnos o castigar al otro. Si lo hiciéramos así, no solo esa reunión será inefectiva, sino que también desvirtuaremos el sentido de cualquier retroalimentación que demos posteriormente, pues se correrá la voz de que lo hacemos para perjudicar, no para ayudar. Fuente. Rafael Ayala. De efectividad humana. Página de internet www.gestiopolis.com-administración-estrategia.